Mujeres con Historia Esta noche vamos a descubrir un personaje fascinante Quique de Tomora, gran oyente de La Rosa de los Vientos me sugirió que hablara de ella y de reconocer que he caído a sus pies al igual que lo hizo Octavio Paz, Madonna o la escritora cubana Zoe Valdés Una vez que empiezas a investigar la obra de Remedios es que conoces a Remedios y conoces su historia, sus amantes, sus hombres, su, su vida en París, su vida en México. Y a partir de ahí es que descubres una personalidad y una vida tan interesante, tan misteriosa, tan fabulosa, tan fantástica como su obra. Y es que Remedios Varo tuvo una vida alucinante empieza hoy, dependerá de mí, no hay nada que me frene, tengo tanto que decir. Remedio es una mujer adelantada a su tiempo, que viajó por muchas partes del mundo y que siempre tuvo la necesidad de aprender más. Era una apasionada de la magia, de la alquimia, creía en una cuarta dimensión e incluso decía que era una bruja. A ella le gustaba decir que era bruja, que tenía una palabra mágica que era Gurnar Kurkarkar, que la usaba justamente para atraer espíritus y para conservar a la gente. Porque además era una mujer que le encantaba leer y enterarse de cosas de magia, de esoteria, pero también de ciencia. Acabamos de escuchar a Xavier Lizárraga, hijo de su primer marido, al que quiso como un hijo. Y es que en efecto Remedios... ...en su incansable búsqueda de conocimiento... ...también era una contumaz seguidora... ...de los avances científicos... ...puede que influenciada por su padre... ...el ingeniero hidráulico Rodrigo Varo... ...y también por las novelas de Julio Verne... ...que leyó vorazmente desde su infancia. Remedios Alicia Rodríguez-Varo Yuranga... ...su verdadero nombre... ...vivió un siglo XX muy convulso... ...la Primera Guerra Mundial... ...también la Guerra Civil Española y la segunda guerra mundial nacida en Anglés, un pueblecito de Girona en 1908 tenía una relación muy especial con su padre quien vio en ella a su heredera artística le encantaba dibujar y él pues no tuvo ningún reparo en enseñarle dibujo técnico una especialidad que pondría en práctica posteriormente para diseñar sus obras mágicas pictóricas con su madre en cambio la cosa pues fue mucho más tirante Ignacia Branga, que era vasca de pura cepa, era una mujer muy tradicional y religiosa, que deseaba para su hija una educación de señorita de la época. Lo bueno es que sus dos progenitores lograron su objetivo, su madre, que Remedios estudiara en un colegio religioso, y su padre, que la niña de sus ojos, ingresara a la Academia de Artes de San Fernando en Madrid, para dar rienda suelta a sus actitudes artísticas. ...por las calles de Madrid... ...que hablarán de ti de mí... ...por los sueños que nos por... ...con 15 años comienza sus estudios artísticos en Madrid... ...en la misma academia de Salvador Dalí... ...era una jovencita, de hecho afirman que fue... ...la primera mujer en ingresar en dicha academia... ...y enseguida se dejó arrastrar por el ambiente bohemio... ...asistiendo a las múltiples conferencias... ...en la residencia de Dalí Lorca o Buñuel... Y allí se empapaba de la cultura madrileña más vanguardista. Patadas, su madre, claro esto, lo llevaba muy mal. Quería que su hija fuera hogareña y religiosa como ella. En cambio, Remedios estaba descubriendo lo que iba a hacer con su vida. Cuentan que Remedio se llamaba así en agradecimiento a la Virgen de los Remedios. Resulta que Ignacia y Rodrigo habían tenido una niña que no logró sobrevivir primero nacería el primogénito Rodrigo después el bebé que falleció y la tercera fue Remedios por eso su madre estaba siempre tan pendiente de ella sobre todo también por sus problemas de corazón desde que era muy pequeña y luego llegaría el hermano pequeño el Benjamín el pequeño Luis por tanto Remedios era la mediana de la familia ella admiraba muchísimo a su padre ...su padre se definía como un hombre libre pensador... ...defensor del Esperanto... ...y además simpatizaba con los ideales republicanos... ...la familia Baro Uranga vivió en Tánger y en Casablanca... ...y iban siguiendo los proyectos profesionales de Cabeza de Familia... ...hasta que se instalaron definitivamente en Madrid... ...donde Remedios, como hemos dicho... ...comenzó a dibujar y a pintar en la Escuela de Arte de San Fernando... Y en ese lugar coincidió con el que sería su primer marido, Gerardo Lizárraga. De Gerardo y ella, más que amor, lo que surgió fue una amistad profunda e intensa. Remedios deseaba por encima de todas las cosas ir a París, la cuna del arte en Europa, y sabía que su madre jamás le dejaría. ...sus miedos y anhelos... ...fueron compartidos con Gerardo... ...quien ya conocía la capital francesa... ...y que admiraba... ...la singularidad de Remedios... ...en sus ambiciones artísticas... ...al final... ...la pareja ideó... ...una forma de liberar a Remedios... ...del yugo materno... ...y del sentimiento provinciano y religioso... ...que tanto le pesaba... ...lo mejor que podían hacer... ...para obtener la ansiada libertad... ...era... ...contraer matrimonio... ...fue una boda sencilla... El ...Remedio se mantuvo un poco distante... Gerardo la besó luego en la intimidad del coche Tomó su mano y le prometió una vida bohemia Juró liberarla de los viejos códigos que ataban a la mujer Y de las costumbres pesadas de los matrimonios convencionales Le prometió vivir con ella hasta el final de los días de ambos Y serle fiel a ella y a su compromiso político A sus ansias de progreso social Remedios le acarició el rostro con la mano enguantada en blanco guipur Lo atrajo hacia sus labios Le dio un dulce mordisco en la oreja. Él rehulló divertido, muerto de risa de las cosquillas que ella le hacía en el costado. Al menos, marido querido, su voz optó por un tono rebuscado y deliberadamente cómico. Prométeme la amistad eterna. En París estarán tan solo un año. La pareja no dispone de ingresos económicos. Y en cuanto a Gerard le ofrecen un trabajo en Barcelona retornan los dos a España es 1932 y Remedios gana algo de dinero con trabajos de diseño publicitario después conoce al que será su primer amor, el pintor Esteban Francés con Esteban se sumergirá en el mundo pictórico del surrealismo atismado ya en París Gerardo no pondrá reparo, sabe que su esposa es libre aunque esté casado con ella y Esteban se convierte en su amante De hecho, los tres juntos compartirán un estudio de pintura y los ideales republicanos, pero todo se trastocará con el estallido de la guerra civil. El trío de artistas participa activamente a favor de la república y Remedios vuelve a enamorarse, pero en esta ocasión le robará el corazón un poeta francés. Su nombre, Benjamin Pérez. Benjamín ha llegado a España para apoyar a los anarquistas catalanes y al poco le propone a Remedios irse con él a París. Él es un poeta del surrealismo, amigo de André Bretón y miembro del movimiento artístico parisino. La sobrina de Remedios nos cuenta qué supuso Benjamín en su vida. Benjamín juega un papel muy importante en la vida de Remedios porque... ...es surrealista, es el poeta del surrealismo... ...es digamos el que, el que la introduce... ...realmente al grupo surrealista de París... ...Esteban la sigue a París... ...mientras que Gerardo se queda colaborando... ...como cartógrafo para la República... ...un <risa> Remedios en París se escuchan movadas las tertulias y se hace muy amiga de Leonora Carrington, a la que considerará su alma gemela. Está encantada con todo lo que está aprendiendo, pero no tiene un franco. Para sacar algo de dinero, se ve obligada a realizar falsificaciones de artistas conocidos. Se le daba muy bien Giorgio de Chirico, porque bueno, se adaptaba mucho a su, a su forma de pintar. Y era una gran copiadora de Giorgio de Quirico entre otros de nuevo la maldición de la guerra les persigue, ahora son los nazis quienes han invadido Francia y meten en campos de concentración a todos los opositores a su ideología benjamín y Remedio son apresados y llevados a un campo de concentración no está muy claro cuáles fueron los motivos por un lado se cree que les apresaron por las ideas de extrema izquierda del poeta ...pero en cambio otros afirman... ...que les pillaron acogiendo en su casa... ...a un desertor... ...sea como fuere... ...lo pasaron realmente mal... ...hasta que el comité de salvamento de urgencia... ...organizado en Estados Unidos... ...para salvar a los intelectuales europeos... ...consiguieron rescatarles... ...y enviarles a México... ...y aquí ocurre algo más... ...la casualidad quiso que Remedios... ...reconociera en un documental... ...a su marido Gerardo... ...que se encontraba también... ...en otro campo de concentración en Francia... ...y pudieron reclamarle para que les acompañara a América. En 1941 consiguen llegar a territorio mexicano... ...donde son acogidos con los brazos abiertos... ...por el gobierno que les otorga además la ciudadanía mexicana... ...a los extranjeros que lo solicitan. Sin embargo, los artistas e intelectuales mexicanos son otra cosa A una gran mayoría no les hace ni pizca de gracia el desembarco europeo de sus colegas Diego Rivera era hispanófobo a morir <risa> Y obviamente no quería saber nada de los artistas que vinieran ni de España ni de Europa en general No sería hasta una década después que Diego también sucumiría a la obra de Remedios Varo ...pero sigamos con las pripecias de esta maravillosa pintora... ...que todavía no ha logrado dedicarse por entero a lo que le apasiona... ...para sobrevivir Remedios... ...trabaja en publicidad con los laboratorios Bayer, entre otros... ...se ha convertido en Bigaman en 1946... ...al casarse con Benjamín Pérez... ...cuando todavía ni se ha separado de Gerardo... ...pero Benjamín le propone volver a Europa... ...al término de la Segunda Guerra Mundial... ...y Remedios le responde que no... ...que ella ha encontrado su sitio en México y confiesa ser feliz por primera vez. Por tanto, los caminos de ambos se separan. La vida empieza aquí. No hay nada que temer. Soy libre para amar a quien mi podiga De nuevo con el corazón abierto a un posible amor, conoce al piloto francés Jean-Nicole, 14 años más joven que ella, con el que vivirá un idilio en Venezuela. ...allí se reencuentra con su madre... ...y con su hermano mayor... ...resulta que su hermano también tuvo que huir... ...al ser republicano como ella... ...y está en Venezuela ejerciendo su profesión de médico. Cumplir, tira patadas, con tanto romance a lo largo de su vida... ...pues puede parecer que Remedios... fuera una vampiresa cazahombres... ...pero nada más lejos de la realidad... ...Remedios nunca fue una super belleza... ...pero sí... Una mujer muy atractiva, con un encanto especial y muy personal. Ella era baja de estatura, pecosa, pelirroja, pelo un poco crespo, nariz aguileña, mirada muy incisiva, como de ave de rapiña que está observando. No que quiere cazar, sino que está observando todo lo que ocurre. En Venezuela será un breve tiempo hasta que vuelve definitivamente a México. Y aquí ocurrirá un encuentro que le cambiará la vida. Un nuevo y definitivo amor llama a la puerta del corazón de Remedios. No es ningún desconocido. Él desde hace una década admira su trabajo, su intelecto. Se trata del político austriaco Walter Gruel. Con Walter encontrará la ansiada estabilidad económica. No tiene por qué realizar trabajos que no le gustan para poder sobrevivir. Y encima él es el primero en animarla para que se dedique por entero a la pintura. Remedios tiene 43 años y por primera vez va a cumplir el sueño de su vida. Dedicarse a pintar. Solo pintar. No para ser famosa, ni para ser reconocida, sino por el mero hecho de crear y ser feliz pintando sus cuadros. Por fin tener tiempo para profundizar en todo lo aprendido a lo largo de todos estos años. Poder experimentar interiormente sus sentimientos, sus emociones. Eso no tiene precio y remedios. Es consciente de ello. pone a prueba sus recuerdos en inglés rebusca la influencia del greco Goya o el Bosco sus pintores de referencia o plasma la magia literaria de Edgar Allan Poe Dumas o Verne, sus escritores de cabecera pero también los conocimientos de esoterismo adquiridos por su amigo el pintor rumano Víctor Brauner, estudioso del poder de la brujería y los talismanes que supo contagiarle su pasión por la alquimia y los fenómenos psíquicos Si todo yo lo impregna con el surrealismo y lo mezcla con la ciencia, ¿os podéis imaginar el rico mundo interior que crea? Es un mundo introspectivo que logra transmitir en sus lienzos evocando lugares y seres imaginarios y mágicos, eso sí, no exentos de sentido del humor. En palabras de Zoe Valdés... Yo creo que cada cuadro de Remedios Faro es una novela. En 1955 tendrá lugar un suceso que cambiará la vida de Remedios Varo. Le piden que exponga unos cuadros en una exposición conjunta... ...pero se queda ojiplática cuando le indican que les ponga precio. Un día llega Remedios muy aterrada con mi madre... Dice, ...muerta de miedo, dice... ...y carne, es que eh, Rosita me ha pedido que le entregue una lista... ...de los títulos de los cuadros, dice, eso no es problema, los tengo... ...pero también de los precios... Y no sé qué precio ponerle a los cuadros. Y mi madre le dijo, tranquila, tranquilízate, ¿piensas que te van a comprar? ¿Te vas a vender? Dice, no, pues no me conoce nadie. Dice, entonces ponen las caricias. Lo que menos imaginaba fue el éxito rotundo de la exposición, tanto que le piden que realice una individual. Y de nuevo, la aceptación de los 12 cuadros expuestos es de tal calibre que en menos de tres días no solo se venden todos, sino que recibe cientos de encargos. El mismísimo Diego Rivera, quien antes echaba pestes de la española, ahora no puede sino aplaudir una maravilla como aquella. Y así lo cuenta la crítica de arte Raquel Tibol. El entusiasmo de Rivera con la exposición primera de Remedios Varo, ese es un evento, una situación ...de la cultura mexicana... ...de la cultura artística... ...de enorme importancia... ...porque Diego... ...era uno de los ojos críticos... ...más sutiles... ...más informados... ...de México... Remedios incluso se atreverá también... ...a experimentar con la escultura... ...creando el Homo Rodans... ...un ser atropomorfo... ...hecho de huesos de pollo... ...y espinas de pescado... en pleno éxito artístico acompañada de sus dos inseparables gatos y de su marido Walter porque se casa por tercera y última vez en su vida confiesa que tiene miedo a hacerse vieja no quiere cambiar el deterioro físico le da horror por eso algunos creen que no tuvo hijos otra razón sería sus problemas de corazón Tenía muchos miedos y encima era supersticiosa. Tenía pánico, uno podías mencionar la palabra serpiente o culebra porque ya decía lagartosea, lagartosea y tocaba madera, ¿no? Tenía muchos miedos, miedo a la muerte, miedo al deterioro, miedo a la enfermedad, era... Yo no sé qué tan supersticiosa era o le gustaba jugar con las supersticiones, ¿no? Cuando llegó el día de su muerte La parca se portó de una forma agridulce con ella Por un lado al fallecer tan joven Con tan solo 54 años Consiguió lo que pretendía No ver deteriorarse su cuerpo Ni sufrir ninguna enfermedad que le causara dolor El 8 de octubre de 1963 Remedios Moría de repente mientras trabajaba Un infarto fulminante de corazón Le sesgó la vida en pocos minutos Y nada se pudo hacer Ese sería el toque dulce... ...no enterarse de su muerte, claro... ...en cambio... ...el toque agrio fue... ...que la muerte le sobrevino... ...cuando más éxito tenía... ...todos deseaban una obra suya... ...y encima... ...se sentía más respetada ...por su querido Walter... ...y por sus amigos... ...su última obra terminada... ...sería naturaleza muerta resucitando... ...su muerte acontecerá... a ...la caída definitiva de la tarde... Remedios entrelaza las manos. Por favor, musita. Siembren en mi tumba un eucalipto. Y allí está presente el eucalipto grande y frondoso encima mismo de la tumba que guarda los restos de remedios varón en el Panteón Jardín de Ciudad de México. A André Bretón, al enterarse, le rindió homenaje. El surrealismo reclama toda la obra de una hechicera que se fue demasiado pronto. En la actualidad la obra de Remedios es muy valorada y rápidamente surgen coleccionistas y museos que desean más obras de ella. En México es una de las artistas más queridas, pero en cambio en España se desconoce su trabajo como afirma el galerista Guillermo de Osma. No es conocida aquí, en el mundo en Norteamérica y en México y en el mundo de América, tanto del norte como del sur, es una artista muy conocida empieza hoy dependerá de mí no hay nada que me frene tengo tanto que decir espero y deseo que a partir de hoy por lo menos entre los rosaventeros, se ponga fin a esta injusticia porque además estoy segurísima de que remedio si fuera una mujer de este siglo sería una auténtica rosaventera. Aquí, no hay nada que temer soy libre para amar quien así. a ver si juntamos que era un amante de la ciencia y los avances científicos una apasionada por los fenómenos paranormales que siempre buscaba una espiritualidad más allá de lo físico e intentaba resolver los enigmas existenciales y decía ser una bruja está claro que sería una rosa ventera de los pies a la cabeza tira muros. En cuanto a su legado, su marido dispuso que todos sus cuadros fueran donados al Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México y aunque su sobrina intentó reclamar su obra, el juzgado dictaminó que el museo era su dueño legal. La mayoría de los audios que habéis escuchado pertenecen al magnífico trabajo realizado por el programa Imprescindibles y también al documental Misterio Revelación realizado por Tuflid McLuff. Agradecer a mi compañero Nacho Arias su colaboración e invitaros a contemplar la magnífica obra de Remedios Varo una pintora que luchó por sus sueños y que nos ha encantado rescatar de lo olvido. Por las calles de Madrid que hablarán de ti en mí por los sueños que nos que